Se Por mis canciones sabrás cómo me la ando pasando, mundos y amores distintos, ando en el mundo probando y a vez cuando no adoro, ya que te supues entrar. canciones sabrás, como melando pasando, rumbos y amores distintos, ando en el mundo probando, ya ves, pan tornadora y a que te supo trago, Mi amor, que temo ser pares. ¡Ay! Ah, ah, ¡Rombelzante llorando por de Dios A todas horas del día Recuerda de mí. mis amores que yo soy quien antes fui. Si estoy dormida te sueño. Si estoy despierta te traigo en el pensamiento. Y no te puedo olvidar. trataré que, que ni te acuerdas de mí recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Las caricias que me hacías son las que se me revelan que estoy contigo, que me estás acariciando y tú tan ingrata querés que ni te acuerdas de mí. de mis amores que yo soy quien antes fui soy piedra que con el tiempo te has de tropezar conmigo no cabe duda cuando salgas a la calle y tú tan ingrata que eres, Te acuerdas de mí. Recuérdate mis amores que yo soy quien antes fui a pedirte amores, ya no quiero tu cariño, si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder que veas cuál es el precio de las leyes del querer. a lo ves como el destino, todo cobra y nada olvidar.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 Que veas cuál es el precio de las leyes del que.